el Estado la perdió El preso sale a la calle Y se acabó la función Bueno, y aquí estamos a las 10 y 8 minutos Recibiendo a Álvaro Jaume No para hablar de la tierra hoy Ni, ni de, las, de los agrotóxicos, ni de soja, ni agrotóxicos Sino que para hablar de otro tema Que bueno, ayer mencionábamos Los oyentes también esta noticia que sorprendió creo que a todo el mundo de un procesamiento eh, ocho años después ocho años. Eh, mm. de varios de varias personas Entonces, lo primero es dar los buenos días y la bienvenida. Buenos días. Y este estaba seguro que iba a venir a esta casa en cuanto sí. pasaba. No esperaba que pasara tampoco así, ¿no? Pero bueno, ya claro, le dimos. Eh. Claro, Una causa que todo el mundo la dio por pasada, ya ocho años atrás. Recordamos lo, lo que pasó, que hubo una concentración en la Suprema Corte. Era cuando trasladaban a Mariana Mota, eh, que estaba la jueza, exacto, que estaba a cargo exacto. de de varios casos, de casos no muy importantes No sé si ustedes ayer eh, aclarar un poquito ese contexto lo, Yo claro, creo que está bueno aclararlo Porque se puede, Dios, sin, sin redundar demasiado mm, sí, pero sí, por que lo que menos ser. para que se entienda la gente sí. ayer me pasó con la candela que llamaba a la gente preguntando los hechos porque claro, Exacto. son 8 años, años después, claro. de verdad ¿no? años. El viernes 15 de febrero fue viernes 15 de febrero del 2003. 2013 perfecto este es el día en que hay una ceremonia pública, porque mm. eso vale la pena aclararlo por la cual la Suprema Corte de Justicia, que viene a ser los patrones de los jueces, toma las decisiones de gestión. Entonces, se anunció el traslado de la jueza Mota, de Mariana Mota, de la órbita de lo penal a lo civil. Mm. Que fue un impacto. Vamos a ir a explicar por qué, y ahí sí capaz que me asiste en lo personal este el derecho a explicarlo, porque los presos tuvimos que elaborar al cabo de los años lo que implicaba refrescar todo lo vivido y denunciarlo uh -huh. en la justicia. Y así lo hicimos. En el correr de los años se fueron acumulando causas donde denunciábamos las torturas, las violaciones, los asesinatos y las barbaridades cometidas en los cuarteles. Particularmente, quien habla, y acá quiero transmitir algo respecto a la jueza Mota, me tocó, este nosotros estamos en el expediente del Boiso Lanza, Boiso Lanza y para que se una base quizá la más importante operativa de la Fuerza Aérea. Y todas las armas, las tres, tenían destacamentos que ellos llamaban especiales en la lucha antisediciosa no, o subversiva. Uh -huh. Ese era el nombre que ellos le ponían. En el caso de la Fuerza Aérea, es la tropa aérea de combate. Y bueno, nos juntamos, fuimos más de 20 compañeros expresos políticos, que hicimos en particular el expediente del Boisolans. Y para que se tenga una idea de las dimensiones de la cosa, nosotros denunciamos a 15 oficiales torturadoras, 15, de los cuales ninguno supo jamás, no solo nada, en todo caso el interrogatorio que le hizo la jueza, otra que ni prisión preventiva, nada, no existió. Porque el Uruguay, ya haremos después el balance final, la impunidad ha estado vivita, y coleando como decíamos los viejos ¿no? aquí se ¿sí? viviste y coleando sí. ¿No? queda medio anciano ese dicho pero es no, así pero vale causa? la pena ninguno que la jueza Mota tuvo dos virtudes que uno, fíjense que les, les cuento año 2012 pasó a declarar como parte de la causa uh -huh. que convoca a la jueza primera cosa una jueza que escucha uh -huh. y pide todos los detalles de la tortura ahora que los señores de Cabildo y varios otros están dudando si este nosotros inventamos eh, llegaron a decir, yo les contaba a ustedes dos en la radio sí. ayer en el 970, capaz que está incluso colgado el programa que con qué fundamento nosotros decíamos que reconocíamos voces o caras cuando estábamos encapuchados un operativo, yo tuve una furia ayer a las 8 de la noche mm. que quería matar a estos cabildantes mm. bueno, vuelvo increíble una jueza que te pregunta los detalles claro te implica remover lo vivido mm, claro. sacarlo para afuera y el mérito estricto y exclusivo a Mariana Mota ¿cuál fue? darnos un careo con los milicos Ajá. yo tuve un careo mano a mano con el mayor Pintos comandante del TAC tropa de combate y increíble Esa sensación, digo, de satisfacción humana profunda. No me miró jamás los ojos, no me miró. Ríganse de que no sabemos quiénes nos torturaron sí. y si son ciertas o no las cosas que vivimos. de Eso me tenía ganas de llamar yo ayer a la 970 a decirle a estos listillos que quieren una ley ahora para liberar a los pobres viejitos, ¿no? Que además son todos, claro, fíjense que yo tengo 71 años, yo era un pibe en aquel claro. momento. esto que nos torturaban sí. eran oficiales de mayor edad. Bueno, este en particular, el careo con el mayor pinto, uno de los comandantes del TAC, jamás decía, no lo conozco, no lo conozco, y miraba para abajo. Y la jueza, increíble, increíble la actitud humana. Justo en un momento yo me lojé y le dije, no seas cagón, le dijo Jaume, por favor, uh -huh. no, no digamos malas palabras, pero brillante, la actitud brillante. Bueno, o sea, la jueza dio pasos e interrogó, por supuesto, vale la pena, para que se entienda la mecánica de la impunidad. El ministro de Defensa, ¿ustedes acuerdan quién era? Tomó un mata ahí. ¿eh? ¿Quién era? Yo no me acuerdo. Eh, pero, eh, eh, Ángeles, el corazón el de... El ñato, tu, tu amigo el ñato. <ríe> Durante el gobierno de, el de Mujica. Mujica. Claro, ¿Sí? Hay antecedentes que explica pero relato primero esto. La jueza convocaba, se citaba a declarar a lo médico y el ministro de Defensa le decía que no sabía dónde vivían, que no ¿Sí? los podía encontrar. No, no, aquí pues eso no contado la con el juez, ¿no? ¿no? ¿no? la dejaron entrar a una unidad en principio. Bueno, eso fue qué? otro de los líos que hubo, eso venía sí. directo directamente. Sí, sí. Pero en la convocatoria normal de citar a declarar a todos los oficiales que yo comento, el ministro de Defensa le dice cuando no, no sabía dónde estaban, bueno. donde vivían quienes eran. Era todo una una finalmente declararon la mayoría. A tal punto ella pudo tenazmente, ¿no? porque lo mandaba compulsivamente a declarar el juzgado, de, tuvo la tenacidad de llevar la causa, que estaba a punto de procesarlo, que eso uh -huh. vale la pena saberlo. Cuando nosotros tuvimos el careo sobre final del 2012, la jueza nos dijo, esto no va a quedar limpio, así, uh -huh. este como si nada. Porque además yo relaté las tantas cosas, a Pinto se lo recordé, que a mi hijo Eduardo, que lo conocen bien ustedes, uh -huh. me lo trajeron en plena tortura, como mecanismo otra que no sabíamos lo que nos hicieron y lo que pasamos. ¿Él tenía cuánto en ese momento? Tres años. Uh -huh. Y todavía tiene en la memoria, que eso vale la pena, eso en, cuando el fiscal subía, uh -huh. nos interroga no en la causa esta, en el 2013, le pidió, una cosa? Para que usted escuche que entre Eduardo me mi hijo mhm uh -huh. fiscal mudo, ¿no? Otra la hora diputado. Sí, eh, el sí. simpático se veía, quedó mudo total. Este, pero bueno, ese tipo de mecanismos eran los que utilizaban. Uh -huh. cuando querían hacerte cantar y veían que no la tenían fácil, eh, hasta no tenían límite ninguno, puede ser una compañera, torturar a un hijo, uh -huh. presionarlo lo que fuera. Bueno. Entonces, esas cosas nosotros teníamos claro que la jueza Mota las había calibrado, comprendido y que iba a uno a procesarlo a los 15 eh. o oh, casualidad eso estamos hablando de finales del 2012 sí. en enero en página 2 se ubican es un sí, conocido sí. no diario sí, argentino ¿no? muy conocido página 12 la moto declara la jueza moto declara de que veía retrasados la causa, dijo textual, ¿eh? porque uh -huh. solo es retrasado es la causa de los derechos humanos en Uruguay. Claro, le hicieron un reportaje comparativamente con Argentina. Sí. Todos sabemos que en Argentina por lo menos Más 300 oficiales fueron condenados, sentenciados, uh -huh. ¿no? Y con causas abiertas, con ¿no? juicio público, indiscutible. Uh -huh. No nos gustará o no lo que sea el kirchnerismo, pero si algo se laudó uh -huh. en un nivel increíble de relación Uruguay, uh -huh. fue la causa de los derechos humanos. Claritamente. Uh -huh. Bueno, Voy a pasar la breve, ¿sí? nos ponemos a contar, pero vale la pena. Y ella dijo eso, y Mujica, presidente en aquel momento, sí, sí. dijo, no entiendo cómo la Suprema Corte no actúa porque los jueces se ponen a dar opiniones políticas. Opiniones políticas. Señor, había dicho una cosa estrictamente bueno. justa y de justicia, que era que la causa estaba retrasada. Pero evidentemente no le gustó. Y en el marco de lo que estoy relatando, ¿cuál fue el diseño estratégico? O Sacar la bota Claro. Esto directamente eh, Entre el ñato Hidobro, Que la tenía entre ceja y ceja Mujica, que hizo esas declaraciones públicas Habilitó, Y que pero... hicieron los chicos De la Suprema Corte Acataron el mandado del Presidente de la República Porque... Pero... Jaume, si la Suprema Corte de Justicia el Poder Judicial es independiente mm. eso, aquí que vale la pena que se conozcan estas cosas Ángeles, porque ¿viste? después si no la gente a veces no porque hay algo que decían estos milicos ayer que es verdad, pasaron 52 años sí. y hay jóvenes y gente que no sabe nada de todo Por esto, o sea, de qué estamos hablando no, claro ¿no? entonces vale la pena, bueno, cerrando ese día viernes 15 de febrero del 2013 se convoca pero atente que vale la pena también registrarlo no no convocó a ni jaume ni a algunos colectivos sociales aislados ni a algunos radicales o ultras ¿Sí? convocó pint sí, sí, sí. feu crisol que es lo de los expresos políticos ¿Sí? familiares detenidos desaparecidos más si un conjunto plenaria memoria de justicia y un conjunto sí, sí. de colectivos sociales convoca y de gente que fue como Silvia Martínez y tantos otros militantes de la vida, de la lucha social y política, que sintieron que había que estar. Bueno, ese viernes 15 de febrero, allí abajo, entre mil y dos mil personas, los milicos estimaron mil, yo creo que llegábamos a dos mil, pero pongamos mil, Sí, estábamos sí. en la explanada de la plaza de libertad frente al palacio de justicia. Fueron al acto que hace la Suprema Corte de designaciones de justicia. Exacto, digamos. bien, ¿verdad? Y, y agreguemos, bien, claro. ese acto es público. Claro, cualquiera o sea, puede ir. Eh, tiene exacto, Van los familiares no, de los jueces. Normalmente van los familiares de los jueces. Exacto. Queda como les la viste fin de año de los cursos, etcétera. Uh -huh. Tenemos que cortar el sí, no, corta, no. anuncio. Ya acá no miras no, el ojo, es peligroso. No, me no, me no, no, está, bien, el, está no, bien. No, no es tu responsabilidad, me arruinó. Eh, pero lo que podemos hacer una pausa ahora, hacemos una pausa la que quieras Vicente Lima sí. y porque nosotros queremos incorporar también al abogado que está actuando en esto, Juan Fagundes uh -huh. eh, porque ahora lo que surge de la del silencio absoluto, es a la gente que estuvo ahí, a un grupo de los que estuvieron que a, ahí, a seis, vamos procesa, a 6 procesarlo. Además entender el camino, los. no se había ya sancionado, claro, eso, no se Yo, eso, ahí está, yo venía con, mostrando cómo, cómo se daban los hechos. Este, pero... Exacto. Lo seguimos. Incorporado lo seguimos. y seguirla después Dale. con el abogado. Bueno, y como esto es una causa judicial, nosotros queremos conversar con el abogado, que está uh -huh. en este caso, que ya nos dirán si es el único abogado supongo que claro. no, que habrá más pero está el doctor Juan Fagundes por allí, buen día Juan hola, ¿cómo están? bien, acá estamos haciendo un poco de memoria ayudados por Álvaro Jaume que es un mm. defendido, ¿no? en este caso sí. tenemos que decirlo así eh, a todos sí. nos sorprendió la reaparición de esta causa no sé si desde el punto de vista del abogado también sorprende o no Bueno, a ver, este que uno trabaja con un fin, ¿no?, este, que en este caso era lograr la absolución de ellos, y lo que me sorprende es, bueno, la interpretación que hace la jueza, pero la causa tuvo muchos, este, ¿cómo te diría?, periodos de, de inercia, ya sea por... Se dieron varios motivos, vamos con el de siempre, la pandemia... Después los los cambios de juzgado que hubo, como tres o cuatro cambios de juzgado en la causa. este el, Al principio por un tema procesal, eh, que explicaré más adelante o no, pero bueno, no, no sé a la cosa. Y después porque los juzgados que quedaron con las causas del código anterior empezaron siendo ocho y ahora pasan a ser dos. Entonces, eh, las causas que se iban cerrando, listo. Pero había causas de los juzgados que se iban cerrando, que todavía no seguían, que terminaron en estos últimos dos que creo, si mal no recuerdo, 23 y veintisiete que quedaron eh, funcionando ahora para las causas viejas. Veintisiete es el que fue a dar la causa de de la asonada la atentado de la Suprema Corte y bueno, y después de todos estos años emerge esta sentencia que a nosotros nos fue notificada el día eh, 28 de octubre no y es el mismo día de la sentencia, por lo tanto teníamos hasta mañana para anunciar no presentar, anunciar la apelación sí, sí. De, después se funda días después se funda y esto eh, sucederá mañana o no porque el juzgado entró en feria hasta el día cuatro inclusive Ay, porque está recibiendo expedientes de los eh, penúltimos dos juzgados de las causas viejas no sé si me explico de otra de cualquier causa decir vos Sí, sí, o sea, había cuatro juzgados del código viejo, ahora van a quedar dos y vienen todos los expedientes que están vivos todavía vienen para estos dos juzgados que ya te digo, creo que es 23 y 27. 27 es en el que está ahora la causa donde está eh 26 eh 20, perdón. Este 26 turno. Uh -huh. Eh, es la causa donde está el tema de ellos, ¿no? Claro. De, de la corte, por decirlo de alguna manera. Esa es la situación. Sí. Eh, por el tiempo que ha pasado una de la uno de los extremos arguidos en la defensa es que está prescrita, ¿no? Claro. Porque ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo prescribe? Nosotros consideramos que esta causa prescribió a los cuatro años. Este por una interpretación que surge de, desde desde la época de Irureta Goyena, quien fue el que escribió el código por alguna para decirlo de alguna manera. Sí. Este y bueno, y vamos a seguir con esa interpretación y de todas maneras Eh, no sé, tengo que sacar bien las cuentas, si igual alcanza la de 10 años, pero creo que la de 4 es la que corresponde por la pena con la cual eh, acusó el Ministerio Público. no mm -hmm. Ahora, Juan, para hacer un repaso rápido, eh, hubo un primer procesamiento sin prisión, ¿no? A fines del 2013, la jueza Gabriela Merialdo, después vino la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y ahí en el 2015 la Suprema Corte hizo lugar a, a ese pedido, se entendió que era un claro exceso, eh, después siguió la clausura de la causa por resolución de la jueza Blanca Riero... Y ahí aparece Exacto. el fiscal Gustavo Subía apelando no, ¿no? el fallo. ¿Eso fue por una iniciativa del de personal, digamos? Sí. ¿No tenía nada que ver con la causa? No, no. Él era el fiscal de la causa. Ajá. Y después apareció un tribunal de apelaciones que entendió que, es que había que procesa. seguir adelante. No, no. El tribunal de apelaciones es que procesa. Claro. Por el delito de atentado. Eh, y, y, a, ahí, y ahí se entiende que se está haciendo un doble juzgamiento por los mismos hechos sí claro pero pero por supuesto pero además este tampoco había atentado no uh -huh. y ahí cambia de juez eh, porque así lo indica el código cambia de juez de riero se va porque es si Merialdo y riero eran sí. penal nueve Merialdo ¿no? se va y asume Riero o sea, hasta ahí seguía todo en el mismo juzgado Riero clausura el tribunal dice que no que hay que seguir, procesa uh -huh. y por lo tanto cuando baja se dice así, el, el expediente del tribunal al juzgado, uh -huh. no baja el mismo juzgado uh -huh. baja otro uh -huh. que en este momento disculpenme no me acuerdo ¿La jueza ¿es de Salterain? no Fue otro. No, no no fue otro después pasó a otro y después no sé si hubieron tres en el medio o dos en el medio hasta Bien. llegar a salud y, pero y bueno, hubo en el medio hubo no sé cuántos recursos contestaciones traslados vistas no uh -huh. eh, antes de ir al antes de ir al tribunal después del tribunal que me, me introdujimos otra eh, otro recurso pero de casación claro. que contra la sentencia del tribunal pero fue rechazado en virtud de que hay eh, de, de que la ley indica que las sentencias interlocutorias no pueden ser casadas o sea, llevadas ante la Suprema Corte de Justicia pero no es la interpretación que le dimos y que por supuesto no aceptaron era que esta sentencia interlocutoria afectaba una sentencia definitiva que era la de clausura que había dictado la doctora Riero no sé si me siguen el sí, razonamiento sí, sí. esta sentencia tiene estimaba esa y procesaba mm. entonces nosotros dijimos cuando casamos que entendíamos que era una interlocutoria pero que era una interlocutoria que afectaba una sentencia que tenía fuerza definitiva y que por lo tanto la casación tenía que proceder bueno, no procedió mm -hmm. y después no tenés más recursos que el de aclaración y aplicación ante la corte pero eh, en, en virtud de seguir adelante, que no se trancara, que después se siguió trancando, vino la pandemia, todo lo que no podíamos ni siquiera prever, se trancó igual. Bueno, sí. Claro. Eh, nosotros estamos hablando con el abogado, no le podemos decir, bueno, pero no será por esto, consideraciones políticas, que sé que las podés hacer perfectamente, pero estamos hablando sí, sí. con el abogado, y le tenemos que preguntar, bueno, ¿qué, ¿qué sigue con esto ahora?, Eh, vos decías que están hasta el jueves en feria, digamos sí, algo así, ahora lo que exige es un escrito muy sencillo de cuatro líneas que sí. dice que vamos a apelar la sentencia, ese escrito ¿por qué es tan sencillo? porque lo único que hace es avisar al juzgado que la sentencia no va a quedar ejecutoriada Ajá. que va a seguir el caso de eso va a dar traslado a la fiscalía la Fiscalía eh, contestará, asumirá una eh, posición de expectativa, esperará el traslado del recurso, lo que fuere. este Después se nos abre el plazo para fundar el recurso, que es de 10 días hábiles. O sea que más o menos la apelación se presentará. No sé si llegaremos antes de la feria o después de la feria. Claro. ¿Y quién es el fiscal en este caso ahora? ¿Qué? Gilberto Rodríguez Gilberto Rodríguez, Mirá, Gilberto Rodríguez. Creo, creo que es el doctor Luis Pacheco Ajá, creo ¿no es por, porque es el yo? que quedó a cargo de todas las causas del código del 80 creo una prensa Juan, en alguna prensa parece Fiscalía Penal de segundo turno a cargo de Gilberto, Gilberto Rodríguez? Rodríguez no sé bueno, por, pero esa Fiscalía se suprimió creo ah bueno, bueno, bien Ahora, hay alguien que se pueda identificar yo sé que hablo desde la ignorancia de estos procesos pero alguien ha tomado este caso que lo ha, lo ha seguido a lo largo de estos años como cuidando que no que no quedara archivado digamos alguien se ha preocupado porque porque se, se siguieran los pasos todo esto a lo largo de estos años se puede identificar eso o es la dinámica nomás de cualquier otra causa. La dinámica... Bueno, no, no, esta no es cualquier otra causa. Uh -huh. es la última. Claro. <ríe> eh, la dinámica de, es... la es, O sea, el proceso es dinámico. Uh -huh. Más lento, más rápido, pero es dinámico. Este proceso no uh -huh. es cualquier proceso. Eh, nace en el organismo supremo del poder judicial que es uno de los poderes del estado y a mí el que me diga que no hay cierta visión global de la cosa mm. yo creo que es un cínico este sin duda juega que eh, quien esté hasta que quien está atrás de esto si bien ya ninguno de los ministros compra sin temor a equivocarme, están en la función, mm. lo que acaba a primar es el órgano, ¿no? O sea, el corporativismo judicial. Claro. Mm. Eh, yo sigo apelando a la razón jurídica mm. y lo demás lo puedo ver, este lo podremos discutir como ciudadanos, pero como abogado mi función es profundizar los argumentos cada vez más a mí no me gusta ser muy rete a mí ya me conocen, no me gusta los escritos de miles de páginas, ¿no? Sí. O sea, pues yo no... Yo digo las cosas bien clarito, ¿me las llevan o no, no me las llevan? Pero... soy bastante conocido por ser bastante escueto. Por lo menos en los escritos. Está muy bien. Y, y... Y la... A ver, la vida avanza y los compromisos corporativos tienden a desaparecer en el sentido de la transparencia de la función pública y de la justicia y bueno, el tiempo puede ayudar con eso mm. eh, por supuesto que lo vamos a encontrar con el mismo tribunal capaz que el tribunal con otros elementos que se han contado en la causa puede este rever su posición pero es el mismo tribunal que de una clausura pasó a un procesamiento. Mm. Aunque bueno, yo he visto procesamientos que después este se convierten en absoluciones, o sea, eh, yo yo soy si me preguntás como abogado, yo soy consciente de que esto es cuesta arriba y el dulce de leche, ¿no? Sí, sí. Mm -hmm. Este, pero me parece que eso no te tiene que quitar la la, la como te puedo decir? el compromiso con llevar algo adelante que tiene absoluta razonabilidad, ¿no? Está bien. bien. Está claro que vamos a seguir en estos días de cerca todo esto, así que estaremos molestándote nuevamente. Bueno, cómo no? no, no no es molestia ninguna. Saludos a a Jaume, a los Jaume, bueno, los abogados, perdón. Sí. Los abogados que quedamos representando a los 6 somos el doctor eh, Gonzalo galíndez y yo bien por qué porque ha habido jubilaciones licencias médicas este claro. bueno y por ahí de los cuatro originales eh, no me quiero creo que buscar creo éramos cuatro sí o cinco bueno quedamos dos bien. gracias doctor faúdez Hasta bueno, momento. gracias a ustedes, saludos, saludos a Jaume. Saludos, Juan. Chau, chau, chau, chau, profe, chau. chau. chau. Bueno, hay, bueno mensajes, hay, un, sí, hombre, hay mensajes. Sí, hay mensajes. Acá Adrián de la Curva dice, después de 15 años de progresismo, la materia judicial quedó en el peor momento de la historia judicial y también en materia de violencia, con 500 policías cuidando mujeres y muertes todos los días. La ampliación de las fiscalías es para sacarles las castañas del fuego a los jueces y filtrar todo. Hoy el 85% de los presos no son procesados hasta que no reconozcan la pena más allá de que fueran inocentes. Todo esto es de terror. Abrazo a todo el equipo, dice Adrián de la Curva. Gerardo y Alicia, un gran y fraterno saludo a Álvaro Jaume. Recordemos cómo en 2007 Tabaré Vázquez, Mujica, Huidobro y Astori cambiaron a la presidenta y otro integrante de la Suprema Corte porque habían por inconstitucional fallado 3 a 2 contra el el delictivo y RPF a los jubilados. Luego de este enroque a prepo de esos condoristas, la nueva Suprema Corte de Justicia convalidó el IAS Y bueno, eh, por supuesto que hay más cosas, ¿no? Pero... Sí, Mónica Ríez dice sobre el relato que hacía Jaume de Mujica frente a las declaraciones de la jueza Mota en Página 12, eh, que ella había dicho que además que en Uruguay las autoridades no colaboran con la justicia. En esa entrevista y ante eso Mujica dijo públicamente, no sé qué están esperando para sacarla, ¿no? Eh, abrazos y toda la solidaridad para los compañeros acusados injustamente tratando de desviar el foco que era y es el amparo de la impunidad por parte de sí. todos los gobiernos. Está claro, está claro que ese es el tema de fondo, ¿no? Eh... La pregunta que hago es si ¿sí estás tan menos cuarto, ¿qué hago? Sí, porque ¿sí? en cinco minutos resolver esto y Juan se pasó. <risa> bueno. pero, digo, porque hay una cosa que me parece importante, ¿no? Sí. este yo voy a hacer bien claro. No solo fuimos víctimas en la historia, no solo estamos hoy acusados porque estuvimos presentes, entonces somos protagonistas, sí. no somos profesionales, yo no tengo ningún título, pero agrego, del relato de Juan se deduce, y ahí tiene que ver con los tiempos de radio y las opciones, que el problema es político, no es jurídico. Entonces, Sin ahí duda. me veo yo en el brete de cómo resumo una historia que explique por qué somos seis y no cientos, uh -huh. y por qué al día de hoy eso está sonando y no se archivó. Uh -huh. Entonces digo, por eso le pregunto, si tengo dos minutos hago una síntesis y digo, saque cada, cada uno de sus conclusiones, porque la verdad que eh, hay que entender la mecánica en su profundidad. Si no, no, no nos explicamos. Yo estaba relatando algo que es clave, es por qué somos siete, Patricia Borda después, ella define ir por causa aparte, por qué somos siete ese día. De los miles que estábamos abajo, subimos cientos cuando llega la jueza Mota, sí. y de esos cientos, en un momento, yo le contaba recién a Hernán, Se coordina el, el jefe del operativo todo esto está en la sentencia además o sea sí. la sentencia de la jueza de Salterain es muy clara este vale la pena el que tenga paciencia leerla sí. dice muchas cosas más que importantes una de ellas por ejemplo deja clarito que nos eligieron a dedo políticamente porque se coordina y la ola coordina con el señor l representante del pit en el secretario ejecutivo del pit Dirigente del sindicato de judicial. Por supuesto, de judiciales. Y coordina con Ollenar, que creo que de bancarios, y en determinado momento de la dinámica... Ollenar re... es del medicamento. Del medicamento, ahí está. Sí. Y se retiran pit FEU, CRISOL y familiares. O sea, en determinado momento del operativo, allí arriba, se coordina... Que es luego que habían entrado los primeros coraceros, nosotros simplemente ellos nos habían aplicado la violencia, nosotros no resistimos a que nos aplicara la violencia. La ¿cuál era? Sacarnos del lugar. Seguro, seguro. Y nosotros no resistimos. Pero la jueza mismo reconoce que no hubo ni daño ni lesionados. Daño alguno, dice. O sea, hubo sí cánticos, hubo sí la expresión contundente y vital de que estaban haciendo cometiendo un acto de indignidad absoluta. Bueno, la jueza de tenía más de 50 causas. Entonces, volviendo, esa fue la dinámica real. no se eligen, de, se van, y de los cientos que aún quedamos, a pesar de haberse retirado no este oficialmente el pit aconseja, señorelli, bajar, quedamos cientos. Y sí. nos eligen a dedo, totalmente. Sí. Bueno, esa causa, el otro sí lo explica Juan, primero fue azonada. Todo el, el mecanismo jurídico es increíble cómo no termina nunca de ser claro y no deja de decir se terminó y la ganamos o sea, no hay acá ofensa no hay delito no hay culpabilidad si no era sonada yo lo escuché a Subía declarar públicamente en de una radio que él, aunque fueran sus nietos esta causa le iba a seguir hasta el final eso sí, lo declaró sí, lo de Gustavo subir ah, sí. y eso fue lo que ejecutó sí. entonces pues, muestra clarita claramente hasta dónde es todo política tienen claro determinadas caras, determinada gente, y tienen claro que frente a los actos donde está la Suprema Corte de Justicia, como supuestamente decía los Ángeles, uh -huh. el peor neutral objetivo, este acá se desnuda el velo de la objetividad de la justicia. Uh -huh. Y bueno, síntesis final, yo relato de cuál lo que podía aportar era lo que es, en definitiva, hasta dónde las complicaciones de gestión, administración, o de manejo de los expedientes pero no terminan de liquidarlo sí todo, ¿por qué no se prescribe? porque dice Juan, él seguirá apelando a la razón jurídica porque la razón jurídica nos asiste, es más, quiero quebrar una lanza porque cuando asistimos, ¿por quién? ahora ya no es el actual fiscal de la nación, Jorge Díaz cuando asistimos sí. no nosotros a la Suprema Corte de Justicia, en el 2015 nos absuelven del delito de azonada se lo reconoce como inconstitucional una de las cosas que dice Jorge Díaz en la sesión pública es que era una libertad de expresión, uh -huh. que sancionar esto, considerarlo una sonada simplemente por los gritos, ¿no? Porque era mujer que traer lo que yo conté, por cánticos que se pueden considerar insultantes ofensivos, era estar limitando no eso solo lo que dice el el que en ese momento era el fiscal, el fiscal de la nación y eso va a que se entienda sí, sí. que es y agrego, increíble me pasó ayer también, así como cuento los lo, lo miró que adelante busque cualquiera en el país digital de anoche, mm -hmm. el país cuelga la noticia a las 7 de la tarde, me cuenta. Mm -hmm. Voy así y retoma de un comunicado que firmamos, ¿no? Jorge Zavals, el tambero. El, la Irma. Irma Leite, si quien habla, pone la clave, El país lo retoma que es criminalización de la protesta es operativo político para coartar toda rebeldía y toda denuncia de la impunidad y pone una frase que es clave de que, que pasa que es mientras esto ocurre, ¿qué ocurre con los torturados? Quedaron todos, todos, la mayoría, yo le decía ayer en la candela, ¿no? De noche. ¿Cuántos todo el mundo sabe cuánta eran, ¿sabes cuántos son los que hay en este momento terroristas de estado torturados juzgados por la justicia? cuántos sale? ¿A cuánto suman el, el número? Unos 30 serán. Bueno, llegan. Ajá. No, no llegan. Mm. Son no quiero ser exacto, pero entre 20 como mm. sumo 30. Pero yo dije de 20 y algo son. Uh -huh. Tengo en la memoria 20 casos. Pero estamos en ese número. ¿Y cuántos fueron los que torturaron miles? Bueno. Si solo en el Boy Solanza tenemos 15 oficiales que hubieran debido a estar presos, porque todos nosotros cumplimos condenas, nos torturaron, pasamos por la cárcel, miles de presos en este país, ¿qué pasó con los...? Quedaron libres. Y tras cartón, no solo la mayoría quedó impune, absolutamente impune, sino que además, ahora quiere liberar a los poquitos que están. Conclusión final, es un debe que tenemos, y por supuesto, un debe que en primerísimo lugar tuvo el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno, que gestionó es más, lo primero que tenemos derecho al frente es haber anulado la ley de impunidad, uh -huh. que no solo de caducidad de la pretensión política del Estado. Ejemplo, conclusión, es un grave problema político este. Y ojalá no se razone diciendo esto fue el pasado y ya está olvidado y los ojos en la nuca uh -huh. no los queremos. No, creo que todos los días, ustedes no se voy a explicar, todos nosotros pensamos que es clave sanear... ¿verdad y justicia para qué? para construir algo diferente sí, pero ahí desde el punto de vista político, Álvaro, hay que sumar también que en esta iniciativa que ahora aparece haciendo punta cabildo abierto de que los mayores de 65 puedan estar en sus casas Ya en su momento, el, el, el ex presidente Mujica se pronunció a favor. Él sí, habló sí. de los pobres viejitos. Él y Lucía lo, Topolaje, los, los, los pobres viejitos no ah, podían estar por sea, eso. Una de las hablaba. principales figuras del Frente Amplio, antes que existiera Cabildo Abierto. y mm -hmm. Bueno, sería ya Manini comandante en jefe, capaz del ejército pero, del Frente Amplio. Pero, ni que hablar de Nayoga, una de las cosas más increíbles era, en la marcha de los 20 de mayo... Uh. Llegó a ir el presidente Mujica. Sí, sí. Claro. Si quieren algo más claro que doble discurso, sí, yo sí. me moriría de vergüenza. Si sí. fue a haber armado de la en el hospital militar, no sí. fue ¿con qué armado. cara? Claro, sí. entonces eso te muestra el doble juego histórico uh -huh. que existió y vos pero muchacho no es cualquiera no es está Ángeles Álvaro o Hernán el presidente de la iba a la marcha a los 20 de mayo ah, pero y digo, y yo no digo, es ¿qué? cabildo abierto que sale atrás no, de un palo con esto no, por eso, pastillas uh -huh. se, se come acá viene un problema clave que es desde qué lugar se vive y se construye la política si sí, en sí. lugar del doble discurso de la hipocresía o el manejo porque así, como hoy si esto se acuerda de que las AFAP no son tan buenas uh -huh. pero tuvieron 15 años de gestión con las AFAP, por ejemplo Y etcétera, etcétera, puedo poner mil ejemplos de esa doble regla que se utiliza, una cuando estoy en la oposición y otra cuando estoy gestionando y gobernando no, ahora y, en ese panorama ¿qué hace el Frente Amplio con este caso? Si bueno, con, con, yo quería contar con los sociales que puedan ir preso ¿qué va a hacer el Frente Amplio? ¿no va digo, a decir nada? hasta ahora, lo único que tenemos y sí, mirá, tenemos sí, dos cositas minutos, ¿eh? no quiero, eh, okay. tenemos uno les cuento, sí, ah, nos llama, me llamaron a mí en particular a decirme que de la Secretaría de Derechos Humanos del pit iba a haber una declaración. Yo me reí, mm. ya, todavía no están, pero bueno. Me quiere decir, está bien muchachos, eh, ayer se reunió la mesa representativa. Uh -huh. el PINETE, Ayer se reunió el PIT-CNT... Estuvo convocando al 15 de febrero, del sí, claro, 13 claro, claro. y digo, es cierto, están todos los líos del Congreso que viene este fin de semana, claro. pero no les da para decir sacamos una declaración en defensa de seis claro. militantes sociales, porque a esta altura somos militantes sociales sí. de causas generales, mucho más allá de banderías, ¿no? este No les da para decir sacamos una declaración de adhesión. Sí de frente a esta barbarie incluso más que a los propios nombres y apellidos de defensa una protesta pero, social pero por, eso, ¿no? por, por eso es que es lo que dice el comunicado porque claro, no es, no es por reivindicar el nombre sino que el nombre expresa claro. porque pero lo, eh, lo, yo marqué el nombre en, este, en qué sentido Hernán en que no pueden decirnos si identifican con que es el manejo de tal partido no no tiene sí. entonces estaba clarito que había una causa obvia porque había convocado el PCHNT por la gravedad que tiene por el momento que estamos viviendo en coyuntura pasa con la aclaración hasta ahora no ha habido capaz que la viene ayer hubo mucha representativa y no hubo aclaración y los precedentes pienso yo por entonces nadie puede entrar a protestar en un ámbito del Estado porque la justicia es esta porque podés ir preso por atentado Pero a gritar vos, vos, no podés gritar adentro de eh, vos te das cuenta eso ¿no? Es, es tipo lo de la LUC porque ah. vos te das cuenta que si la jueza reconoce que no hay daño claro. que no hay violencia es tal cual lo que acabas de decir Entrar, quedamos en el, el límite del grito uh -huh. o del insulto supuestamente en un acto público y eso bueno sí, es como la apentado. legítima defensa como el agravio vieron que la luc instaura uh -huh. el agravio de la policía, policía. Claro. ejemplo ¿no? Entonces bueno todo eso ahora lo otro nosotros estamos pensando ¿pubo? así como digo esto el Vicente te digo uh -huh. capaz que viene en hora uh -huh. esperemos lo que ha sido impresionante la cantidad de gente que ha llamado, claro, solidaria, claro. así como lo hicieron ustedes, como lo hizo el flaco Rubio, todos llamando a decir, estamos presentes, están abiertos los micrófonos, está todo... Bueno, agrego, nosotros estamos pensando en la posibilidad, a raíz de eso, de la semana que viene, hacer una conferencia de prensa, todos los seis juntos, uh -huh. ¿no? dando nuestra versión, porque estuvo el comunicado pero eso fue inicial después cada órgano de prensa y comunicación sacó lo que quería claro. y también un momento encuentro con la gente entonces eso es una posibilidad que estamos manejando uh -huh. este para hacer y si en cuanto tengamos porque claro. la gente está queriendo conversar vernos saludar solidariamente porque ha sido impresionante todos días lo que ha sido la reacción personal individual a corazón así como decía Silvia Martínez vale la pena sí. que la nombre como que dijo Álvaro igual yo voy presa no, y eso no se inventa. Eso sí, se sí. lleva en la piel. Bueno, ese tipo de reacciones las hemos sentido y vivido, ¿no? Entonces, bueno, no, ya veremos, ¿no? Gracias. Vamos a estar en contacto todos claro, estos días. Totalmente. Y este. después que pase un ratito vamos a leer más mensajes, eh bueno, la gente que saluda, abrazo grande, dice Graciela, a todos los compañeros que están sufriendo esta arbitrariedad, mucha fuerza y convicción a quienes deben hacer su defensa, que vivan los compañeros, no están solos decía ah, gracias. muchas gracias a todos ni que hablar uno no sabe lo siente un detallecito sí. que no lo dije con Juan este nos reunimos el lunes que viene a mediodía con Juan para trazar esa fundación de la defensa que hay anunció qué bueno pero todos tenemos claro que corre por otros carriles yeah. la lucha yeah. gracias. gracias gracias a ustedes como siempre y a Vicente